Buenos días hermanos, Dios les bendiga es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana el Pastor Gary está compartiendo en una conferencia de misiones eh, y esta misma tarde estará saliendo a la ciudad de Macan en Texas para eh, prepararse la hermana Judy el día de mañana estará siendo intervenida para extraerle la vesícula y ellos están confiando en el Señor que eh, va a ser una operación ambulatoria no implicará eh, mucho tiempo de recuperación y estarán regresando si Dios permite el día martes para estar por la tarde eh, siempre eso implica riesgos y eh, vamos a orar por ellos les pido que estemos orando por la recuperación de la hermana y por la salud el viaje de hoy ...por la tarde del Pastor Gary... ...que el Señor le cuide... Eh, ...agradecemos también la presencia... ...de algunos hermanos que están entre nosotros... ...en la Escuela Dominical... ...agradecíamos a Dios por la familia... ...de la familia Mendoza... ...el Jamil, su familia está aquí entre nosotros... ...pero no sé si hay alguien más... ...si no... Eh, ...agradecemos a Dios por por la vida... De, ...de cada uno de ustedes... ...esta mañana me pasaron una tarjetita... ...de una familia que está entre nosotros el hermano eh, Armando eh, Morales y su esposa. Eh, ellos viven aquí en San Mateo, cerca de Cádereita. Hermanos, bienvenidos. Qué bueno que están entre nosotros. Gracias por tenerles por aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Ha sido en verdad... Eh, un reto tanto para los que predican como para ustedes el hecho de estar viendo de una forma sistemática esta, el estudio de esta carta y es de agradecimiento, es motivo de agradecimiento eh, poder tener esta oportunidad como iglesia de estudiar la palabra del Señor de una manera sistemática y ruego al Señor que nos ayude a valorar lo que eh, el pastor eh, y hermanos que toman el púlpito eh, hacen, en verdad que implica un trabajo arduo, alguien comentaba esta semana de cuánto tiempo utilizará el predicador o el pastor para eh, preparar sus sermones, y la verdad es que tiene que eh, encontrar tiempo de donde no haya para prepararse, y yo espero que ustedes y cada una de las personas que estamos como miembros de la iglesia podamos valorar esta bendición cuando nosotros vamos al capítulo 13 inmediatamente sabemos de qué vamos a hablar ¿verdad? no es tan difícil eh, suponer o sospechar de qué va a ser el tema y es interesante ver que en el capítulo 13 de, de, de Corintios, de la primera carta de Corintios de Pablo eh, tiene una forma única pablo trae sobre un eh, una montura un diamante un diamante que tiene diferentes ángulos que tú lo puedes ver de diferentes ángulos y cada ángulo es perfecto no hay perfección no hay mancha en ese diamante lo puedes ver como ese prisma que de diferentes ángulos, y en cada ángulo ves el destello perfecto. Pero no podemos negar que ese diamante está puesto sobre una montura, sobre un anillo. Y el anillo que le sostiene es el capítulo 12. Y el capítulo 12 habla de qué. ¿Recuerdan lo que hablamos en el capítulo 12? El pastor Gary estuvo hablando y predicando acerca de los dones, ¿verdad? De los dones espirituales. Y como esos dones han sido dados por Dios con un propósito, con un propósito que es la edificación de la iglesia y la glorificación de su nombre. Y todo para que la iglesia esté unificada y a través de esa edificación haya unificación que les permita la glorificación del nombre de Cristo. Y Pablo está tratando de enseñar, hermanos, lo que tú tienes como un don, como eh, un regalo de Dios, tienes que verlo, como un recurso que el Señor te ha dado, pero no para ti, sino para otros, para la edificación, y esa edificación va a tener como resultado que la iglesia esté unida, y cuando la iglesia esté unida por la edificación, que tú estás eh, trabajando por los dones que él te, te ha, él te ha dado, entonces vas a cumplir el propósito que Dios tiene para lo cual te ha dado esos dones, que es la gloria de Él. ¿Me estoy explicando? Dios me da dones, para que yo edifique a la iglesia. Y cuando la iglesia es edificada, se une la iglesia. Cuando la iglesia es unida y fuerte, la gloria de Dios es expandida y es manifestada. Y Pablo está diciendo, es para eso los dones. Los dones tienen un fin los dones tienen un propósito y no es que tú tengas la preeminencia, no es que tú te sientas orgulloso por lo que eres, si eres maestro, si eres predicador, si tú tienes el don de la administración, Dios te lo ha dado con un propósito, pero no es para que tú te adjudiques beneficios o te adjudiques mérito alguno por esos por esos dones, Dios te lo ha dado para que su gloria sea, ex, sea exaltada, pero en el capítulo 14 comienza a hablar de un don, un don que es superior, 14, 1, capítulo catorce uno. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis, y entonces vuelva a hablar de otro don. Está hablando de los dones, capítulo 12 y vuelva a hablar de otro don en el capítulo catorce. Y en esta montura nosotros encontramos el diamante del amor. Y no podemos negar que en el corazón de Pablo estaba una preocupación. ¿Y por qué decimos esto? Por lo que dice el capítulo 14 eh, 12 en la último los últimos versos. Principalmente el verso 31. ¿Qué dice? Procurad, pues, los dones mejores. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Cuál es el don mejor? ¿Hasta dónde va? Todavía no ha hablado del amor. Los dones, de, sí, de profetizar, de hablar en lenguas. Y esos dones que son extravagantes, dice, procuren tener esos dones. Pero no concluye allí el versículo 31 que dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, te voy a decir lo que en verdad es excelente y no son los dones, no son los dones, no debes de prestar toda tu atención en los dones, te voy a mostrar en qué debes de prestar tu atención, si usted tuviera un anillo, Y que tiene un diamante perfecto. ¿Usted en qué presta la atención? La verdad. Su, su mirada es atrapada. Por el diamante. No por el anillo. No por el anillo. Tu mirada se posa sobre lo perfecto. De ese diamante. Y Pablo va a traer. ¿Qué? a la vida de, de estos hermanos de Corinto y a la vida nuestra, y va a poner sobre nuestros ojos el diamante perfecto, para que nosotros prestemos nuestra atención sobre ese diamante, no sobre la montura. La montura simplemente sirve para manifestar el diamante, para evidenciar el diamante, para que el diamante sea visto por los demás. Y Pablo precisamente está haciendo esto. Y les dice, hermanos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a leer capítulo 13. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que se que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, el amor no se embanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta oh Señor venimos esta mañana reconociendo que en nuestra vida aún estamos distantes mucho muy distantes de poner y de manifestar de tener ese diamante perfecto del amor hay muchas cosas que nos hacen creer que estamos bien. Mucha actividad que nos pudiera cautivar. Mucho trabajo que pudiéramos realizar. Muchos ministerios en los cuales nos pudiéramos involucrar. Y todo eso pudiera ser nocivo para nuestra madurez espiritual. Cuando creemos que por ello... Nosotros somos maduros, pero quieras tú hablar hoy a nuestras vidas y descubrir que nuestro corazón aún sigue siendo tan egoísta, está tan permeado por el humanismo secular, que nos ha llevado a creer que nosotros somos el centro de la vida. Pero pido, Señor, que sea tu palabra la que traiga convicción y nos haga ver que si hemos de ser cristianos e iglesia madura, ha de ser no por lo que hagamos, sino por cómo amemos y por cuánto amemos. Ayúdanos en verdad, Dios, a ver este diamante perfecto y que la luz que emane de él, nos convenza de lo vil y miserable que somos y acudamos con vehemencia a la fuente de ese diamante y que lo que nosotros no podemos hacer tú lo puedas hacer para la gloria de tu nombre quédate con nosotros esta mañana unge, unge los oídos de los aquí presentes y pido una bendición especial no sé qué hacer, no sé cómo decir, pero ruego que tu gracia me asista y que tu palabra, únicamente tu palabra sea expuesta. Por Cristo Jesús. Amén Amén. Ser la única iglesia bautista independiente en México y creo que en el mundo hispano que tiene un ministerio de educación como el que nosotros tenemos ...pudiera ser un motivante de orgullo. Tener ministerios como los que tenemos... ...Brigada Médica, Rally... ...Centros de Evangelismo, Campañas... ...nada menos en el Ministerio de Educación más de 250 personas están involucradas, todos los días, trabajando de una o de otra forma. Y eso en verdad causa eh, gozo y también un poco de or orgullo en cierto sentido, de decir, pertenezco a una iglesia que está creciendo, que está trabajando, tener un liderazgo como el que tuvimos por tantos años, caracterizado por la sabiduría, por la ecuanimidad, por la prudencia, nos hacía sentirnos cautivados por ello. Sentíamos que éramos únicos por eso. Y la verdad así así es. Pero nada de eso es sinónimo de madurez espiritual. Nada de lo que nosotros podamos hacer. Desde esa perspectiva de, una, de un activismo constante. Va a ser una manifestación real y fidedigna de madurez espiritual. No, no, no, no es así. Porque la vida del creyente no puede ser evaluada por la cantidad de actividades que realiza. La vida del creyente tiene que ser evaluada por la manifestación del fruto del espíritu. La espiritualidad no es sinónimo de activismo, la espiritual es sinónimo de andar en comunión con Dios. Y sabe, hay muchas veces que nosotros encontramos a lo largo de la historia, cómo la iglesia ha enfrentado esta lucha. Nada menos en Apocalipsis, nosotros encontramos una, un llamado de Dios hacia, hacia las iglesias. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Encontramos que Dios le llama y le dice, tengo algo contra ti, sí sé que has trabajado arduamente y sé que tienes discernimiento para poder distinguir entre los falsos maestros y los maestros buenos, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Después habla la iglesia de la Odisea y le dice, tú te crees rico, pero no te has dado cuenta que eres un desventurado, un pobre, un ciego. Por tanto, te recomiendo que tomes de mí riquezas. Y vemos entonces que la evaluación que normalmente el ser humano hace del cristianismo en un círculo como en el que nosotros vivimos, es en base a lo que se hace. Pero sabe, esto es precisamente el sistema de nuestro mundo. Y hemos visto cómo ese sistema del mundo ha permeado el sistema de nuestro propio pensamiento cristiano. Y la proposición de este mensaje es, en un mundo esclavo por las apariencias y por sistemas basados en el bien propio, la iglesia debe resplandecer, mostrando el verdadero amor que se caracteriza por el sacrificio, el cual nace exclusivamente de la cruz de Cristo. la iglesia es el icono, es el recurso, es el organismo que Dios ha diseñado para poder manifestar este diamante perfecto que es el amor. Porque no hay una forma de expresar la gloria de Dios tan efectiva que cuando una iglesia y cuando familias que componen iglesias, matrimonios que componen la iglesia, pueden reflejar el amor verdadero. El amor verdadero. Y la importancia, como número uno, la importancia de regresar al principio del amor, es porque el sistema de nuestros días está caído. Noten cómo es el concepto del amor. Cuando yo le digo que le amo a alguien, es porque muchas veces no no quiero generalizar, pero muchas veces, muchas veces, cuando yo le quiero decir a alguien que le amo, es porque quiero un bien o por lo menos quiero evitar un problema. Eh, esto lo vemos en las parejas. Llego a la casa y te encuentras con una esposa o con un esposo, no, más más esto en el caso de las esposas, ¿no? Tú no me quieres. Y el esposo dice, "Ah, ya va a empezar." "No, no me quieres, no me quieres, tú no me quieres. ¿Por qué? Porque nunca me lo dices." "Ah, bueno, sí, yo te amo." Y trato de evitar un problema. Y se ha rebajado tanto el concepto del amor, y, y ahorita vamos a ver por qué, pero se ha rebajado tanto. De hecho, no hay comparación entre lo que es el verdadero amor, que vamos a ver del versículo 4 al versículo 7, con lo que hoy decimos que es el amor. De hecho, el amor en verdad de hoy en día es me amo a mí y te deseo a ti. Ese es la, el motor por lo cual decimos que te amo. Porque me amo tanto que quiero el beneficio que tú me vas a dar. Y como tú me vas a dar un beneficio, entonces te deseo. Pero en realidad, el que amo no, no es a ti. El objeto de mi amor no eres tú. Soy yo. Y porque me amo tanto y me doy cuenta que mi amor es tan grande por mí mismo y mi amor tan grande por mí mismo me des te desea, entonces pues ahora te deseo y para que yo pueda obtener lo que yo deseo y tengo que decirte que te amo pues te digo que te amo con tal de que tú estés aquí pero en realidad el amor es hacia mí y no hacia ti y el sistema de nuestros días tiene esta creencia porque los valores de nuestros días son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir a apreciar a elegir lo que nosotros queremos sobre otra cosa el valor más grande de mi vida soy yo soy yo y de dónde surge este pensamiento cuál es la historia de este pensamiento de este sistema de valores pues es el humanismo secular el humanismo secular, esta expresión de humanismo secular no es tan añejo. De hecho tiene aproximadamente 30-40 años. Pero sus fundamentos van un poco más atrás y sí son de antaño. Viene desde aquellos filósofos griegos, donde la creencia de ellos, los valores de ellos era descubrir en el ser humano la verdad fundamental es el ser humano que puede descubrir, o sea, no hay nada extraordinario, no hay nada sobrenatural, todo está en base al ser humano, el ser humano tiene que dictaminar lo que es verdad, el ser humano tiene que decidir lo absoluto, si es que lo hubiera, y entonces, como todo gira en torno al ser humano, y el ser humano es el que dice si está bien o está mal, entonces, pues, yo soy el Dios, de hecho, los, pensadores de esta corriente filosófica del humanismo secular se autodeclaran ateos porque ellos dicen cualquier persona que está dispuesto a hacer alguna declaración sobrenatural tiene que probar a través de métodos científicos que esa declaración es verdad por lo tanto la fe no existe porque como compruebas que Dios existe con métodos científicos y su cosmovisión es tan egoísta, tan humanista que no pueden concebir otra cosa más que lo que ellos desean y ellos dicen que si sí, aman pero a quien aman verdaderamente a ellos mismos, me estoy explicando espero que no sea una clase de filosofía pero por lo menos para saber el antecedente Y sabe, ellos hablan acerca de los dogmas, ellos hablan acerca de las tradiciones tanto religiosas como políticas y sociales, que todas esas tradiciones y todas esas formas que las sociedades han enmarcado tienen que ser asimiladas por cada ser humano y aceptadas por cada ser humano o rechazadas por cada ser humano. Pero no hay un principio absoluto. El ser humano es el que dictamina eso. Y eso nos lleva a pensar del por qué es tan importante entonces mostrar el verdadero amor. Porque estamos viviendo en un, una sociedad que no ama. Porque para ellos el amor es el amor a sí mismo. Pero el amor bíblico no tiene nada que ver con el amor a sí mismo. De hecho el amor verdadero no tiene nada que ver con el, el que da el amor sino tiene que dar tiene que ver todo con el objeto del amor no se trata de un beneficio se trata de un sacrificio si, habl si, si debemos hablar del amor tenemos que hablar del amor como un sinónimo del sacrificio y no del beneficio, pero si usted y yo somos honestos, nos damos cuenta que para nosotros el concepto del amor es beneficio. De hecho, ustedes leyeron junto conmigo del versículo 4 al versículo 7, ¿verdad? Y se dieron cuenta qué tipo de amor es. ¿Cuáles son los ángulos de este prisma? Y si son honestos, y somos honestos, hay muchas parejas aquí, Volte, no, no volté, pero imagínese que voltea y lo vea, la, y vea a y ve a a los ojos a su pareja. Piense en esto. ¿Usted le puede decir que lo ama con este amor? ¿O Se puede voltear y decirle, "Yo sí te amo con ese amor." De hecho, alguien nos preguntó a mi esposa y a mí Cuando se casaron, se amaban. Y, y vino a mi mente este pasaje, así, inmediatamente. Y fue como un balde de agua fría para ellas, para las personas que nos estaban preguntando, porque estaban bien emocionadas, y cómo fue su, su temporada de noviazgo, y estaban muy emocionadas con ese aspecto romántico, ¿no? Y cuando nos preguntan, ¿y cuando ustedes se casaron, se amaban? Y mi esposa y yo nos quedamos viendo... Y volteamos y le dijimos, no, nos deseábamos, pero no nos amábamos. Apenas estamos iniciando en un amor. Y lucho todos los días porque soy tan egoísta. Busco siempre mi beneficio. Antes que sacrificar. Y en ese sistema es en donde usted y yo vivimos. Y por eso Pablo habla y dice, este es el amor verdadero. Este es el amor. Y por eso ustedes creyentes de Corinto ten, tienen que entender que no basta con hacer actividades religiosas. No basta con predicar, no basta con tener posición en una iglesia o servir a Dios. no lo más importante es que ustedes puedan manifestar el amor de Cristo. Porque vivimos en un mundo sumergido, en el egoísmo, un sistema basado en los placeres, en el bien propio, en mi prestigio, en mi posición, en mi fama, en mis criterios, en mis anhelos. Y nos olvidamos que es Cristo, la fuente del amor. Inciso B, es imperativo por la ausencia del verdadero amor. El doctor eh, Meniger es un doctor que tiene una clínica en Estados Unidos con más de 90 años de experiencia en el ámbito de la psiquiatría. Y él escribe acerca de la importancia que tiene el amor en sus eh, tratamientos. Y él habla bastante acerca de esto porque se ha dado cuenta que el principal problema en la vida de personas que están afectadas y que tienen que tener un tratamiento psiquiátrico es la falta del amor. Dice, dice así él, el amor es la medicina para nuestro enfermo y viejo mundo. Si las personas aprenden a dar y recibir amor verdadero, se recuperarían por lo general de sus enfermedades físicas y mentales. No estamos hablando del sentimiento humano, carnal y egoísta, estamos hablando del verdadero amor y cuando el creyente se da cuenta de que necesitamos amar porque en este mundo no hay amor, no hay amor, hermanos estamos hablando con personas y estoy hablando con personas que están dentro de un círculo cristiano, y si usted y yo somos honestos, nos damos cuenta que no tenemos amor, ¿sí o no? Amén. No tenemos amor, no tenemos, no nace de nosotros el amor verdadero, porque siempre para nosotros el amor es un beneficio, quiero recibir algo, no soy, no tengo ese amor de Todo sufrido, benigno, no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el recor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. No, eso no existe entre nosotros humanamente hablando. Porque no aprendemos a soportar. Y ahorita vamos a hablar con, en la medida del tiempo, que el tiempo nos dé, vamos a hablar de eso. Pero es por eso que Pablo dice, es importante el tema del amor número dos el in indicador de la madurez es más que el activismo es más que activismo Y Pablo comienza en el capítulo 13 y diciendo, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a, para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Pablo está utilizando un recurso literario que es la hipérbole. La hipérbole es la exageración, es llevar a un nivel máximo una declaración, con tal de exagerar, o sea, llevar al, a la imaginación lo más alto, hasta donde yo puedo llegar en mi imaginación, hasta ahí llego. Y Pablo está utilizando este recurso. Y está hablando de las cosas que él pudiera hacer con los dones que él pudiera tener. Porque de hecho, si ustedes se dan cuenta, él no habla de alguien. Si tú, hermano Juanito Pérez, tuvieras este don y e hicieras todo esto, aunque hicieras todo eso, nada eres. No está hablando de alguien externo. ¿Está hablando de quién? De sí mismo. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, y está pensando en qué don... ¿Pudiera él tener y qué tanto pudiera hacer con dicho don? ¿Cuál es el primer don que él tiene en mente? Si yo hablase lenguas. en lenguas humanas y angélicas. ¿Y de qué tema ha estado hablando en el capítulo 12? Precisamente de, de estos dones. Y está hablando en el capítulo 12 precisamente de los dones espirituales y ha hecho un poco de énfasis acerca de los dones espirituales de la lengua, del hablar y cómo han hecho tanto énfasis en estos dones y Pablo dice, miren tengo que decirles algo que su espiritualidad y la madurez de su vida como creyentes, no depende de lo que hacen porque los dones no cumplen sus propósitos, a menos de que estén enmarcados dentro del amor, cada don, cada don, tiene que estar envuelto, permeado, con el amor, si no, no sirve, no sirve, no cumple su propósito, por el cual volvamos al principio, o regresemos al principio, ¿cuál es el fin último de un don? ¿recuerdan? lo dijimos, el fin último del don, ¿cuál es el fin último? ¿qué es lo que estamos, qué es lo que Dios tiene en mente cuando da un don, otorga un don? glorificar a Dios, pero tiene una función, es edificar para unificar y al final glorificar, está fácil, porque termina con ar ¿okay? edificar, unificar, glorificar ese es el propósito Dios te da un don y ese don tiene que ser usado para ti sí o no? no ¿para quién? para la edificación de la iglesia para la edificación de la iglesia y si yo me pongo a mí como el beneficiario de dicho don, no voy a edificar a la iglesia, voy a ver mi propio beneficio, no me importa la iglesia, lo único que me importa es yo. Aunque yo soy el que tengo ese don, pero me importa que yo resalte, que yo sea reconocido, que yo tenga fama, y eso es lo que yo quiero. Tengo ese don, pero ese no es el, la función del don, la función es, la edificación para la unificación y que pueda servir para la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, versículo 1. ¿Cuál es el don que Pablo está creyendo que puede tener y lo está elevando a un nivel máximo en esta hipérbole? Si yo hablas en lenguas humanas y... el, el don de las lenguas tenía como función o como sí como como fin eh, inmediato compartir el evangelio, recuerdan que en Hechos nosotros encontramos que descendió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tomó a los hermanos que estaban allí y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, pero para qué, para que esas personas que estaban de diferentes regiones pudieran escuchar y entender el evangelio y así la iglesia fue edificada unificada y la gloria de dios se expandió y Pablo dice mire si yo hablas en lenguas esas lenguas humanas pero aún si yo hablase unas lenguas angélicas los ángeles aún en una posición teológica no se define si tienen un lenguaje especial porque lo que nosotros encontramos a lo largo de la escritura es que cuando los ángeles hablaron el ser humano entendió el lenguaje o sea hubo comunicación entre el ser humano y los ángeles así que hubo una comunicación humana y Pablo dice si yo hablas en lenguas y aún unas lenguas que solamente los ángeles pudieran entender pero no tengo amor es muy categórica porque dice en el versículo 2, la última las últimas dos palabras. Y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y utiliza una ilustración Pablo. símbolos que retiñen o metal que resuena. El día jueves <coughs> Eh, vino un violinista muy famoso Andrés Río y a mí me gusta mucho la música de él eh, porque tiene una, una orquesta gigantesca gigantesca y eh, su música por ser con una una orquesta tan grande te atrapa, es envolvente la música de, de, de este violinista, por el tamaño de su orquesta. Y siempre que la música comienza, ustedes saben como que hay eh, tiempos, ¿no? y, y, y va en una pausa lento, un ritmo lento, pero llega a un clímax, y cuando llega a esos clímax es emocionante, es muy emocionante, porque llegan esos clímax y que se oyen en esos momentos climáticos de la música, Precisamente esos... ¡Pam! ¡Ah! ¡Qué emocionante! Pero ¿cuánto dura eso? Sales de ese concierto y ¡fum! Se atacó. Lo único que te queda es el recuerdo, ¿no? Estuvo bien bonito. Y ya se acabó. Y Pablo dice ahora, versículo 2 si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, nada soy. Inciso A, intrigantes palabras retóricas pero sin poder. Intrigantes, intrigantes palabras retóricas pero sin poder. Inciso B, voy a ir rápido porque el tiempo nos va a alcanzar, quiero tomar tiempo para el tercer punto inciso B impresionantes profecías cautivadoras pero sin pureza y Pablo dice aún si tuviera las palabras y aún si tuviera profecías soy como ese metal que resuena y símbolo que retiñe que pasa el, el, el efecto de esa cautivadoras palabrerías son es tan corto es tan corto y pienso hermanos cómo mi predicación puede durar una hora y les prometo que no va a durar más que eso pero mi vida habla toda la vida de qué sirve que yo hable si no amo. ¿De qué sirve? Dice el apóstol Pablo, hermano, ¿de qué sirve que hables esas lenguas angélicas? ¿De qué sirve que tengas palabras proféticas si no tienes amor? ¿De qué sirve tu servicio si no está enmarcado por el amor? No estoy diciendo que no sirvamos. Estoy diciendo que nuestro servicio tiene que estar enmarcado por el amor. Controlado por el amor. Y Pablo dice, aún si hablase lenguas angélicas, aún si tuviera profecías cautivadoras. Sin amor es profecías cautivadoras, pero sin pureza. Pero sin pureza. Recuerdan al profeta Balaam cuando este hombre recibe la, la orden de que vaya y hable con el pueblo de Israel y en vez de hablar huye él tenía las palabras que Dios le había dicho que tenía que decir Y tenía directamente de Dios, había recibido la profecía. Pero no tenía amor. A tal grado que Dios tuvo que usar a un animal para hacerle ver la ausencia del amor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Pero recuerdan a Jeremías? Un profeta también capítulo 8 versículos 18 y 21 vamos rápidamente jeremías capítulo 8 dice así versículo 8 8 y 18 a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sion, no está en ella su Rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Pasó la siega terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, versículo 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado, ¿qué siente Jeremías?, recibía la palabra de Dios, y por el amor a esta gente decía, tengo que decirles, pero mi corazón está quebrantado, pero no se trata de mí, si yo tuviera oportunidad para decidir, no lo hiciera. Pero sé que lo tengo que hacer porque tengo amo a esta gente. La gente no me escucha, me desprecia. Huye de mí. Pero por amor a ellos y porque tengo profecía de Dios, yo se los digo contrario a Balaam. ¿De qué sirve tener la profecía si no hay amor? Qué sirve tus dones si no hay amor intelecto inciso C, intelecto desarrollado pero sin, sin la sustancia perfecta, si pudiera saber todos los misterios que están velados para el ser humano si yo pudiera discernir todo y saber todo, pero no tengo amor de nada sirve, inciso D incomparable confianza pero sin propósito divino Incomparable confianza, pero sin propósito divino. Fe sin amor es igual a nada. Es interesante que, el, que que Pablo trae a la mente de los oyentes aquel mandato y aquella enseñanza del Señor Jesucristo cuando los discípulos intentaron sacar un demonio y no pudieron. Y él les reprende y les dice, si tan solo tuvieran fe pudieran decirle a este monte, pásate de aquí para allá. Y Pablo precisamente trae esa referencia a la mente de los oyentes y les dice, ¿de qué sirve que aún tuviera tanta fe y pudiera decirle a este monte, pásate de aquí para allá, si no tengo amor, de nada sirve? Y eso me lleva a pensar en Jonás. Jonás sabía lo que tenía que hacer y sabía lo que Dios es capaz de hacer. Jonás había, había recibido el mandato de Dios, ve y predica a Nínive. Y solamente le pidió eso, Dios. Pero Jonás conocía a Dios a tal grado que él sabía que si iba a predicar a Nínive, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iban a, ¿Qué iban a hacer los ninivitas? Se iban a arrepentir. No era por falta de fe que no fue. Fue porque tenía tanta fe y no quería que Dios hiciera lo que sabía que iba a hacer. Es increíble. Es increíble eso. Y sabe, me, me imagino cómo somos nosotros en ese sentido. Dios nos dice, tienes que perdonar a tu hermano. Dios te voy a dar el perdón para que tú des ese perdón. Sí, así, sí, sí, yo sé que tú lo puedes hacer, pero no quiero. No quiero tienes que ir y reconciliarte con tu hermano, yo yo soy la fuente del perdón, yo soy la fuente del amor, yo puedo darte a ti, sí, sí, yo sé que tú puedes, pero no quiero, no quiero, y no quiero, qué triste, es saber que tenemos los dones, pero no queremos enmarcarlos, en ese amor, porque lo queremos para nuestro beneficio, pero cuando nos toca decir, tienes que perdonar, ahí sí lo decimos, ¿Y de qué sirve? Si tú mismo no puedes amar y no puedes perdonar. Inciso e, Inagotable generosidad, extrema pero sin punto final. Note cómo dice el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 13 de Corintios. es impresionante esto como que Pablo va en un un ascenso constante en su hipérbole y está de las lenguas pasa a la profecía y de la profecía llega la fe y de la fe continúa el sacrificio porque de hecho hemos dicho que el amor es sinónimo de sacrificio pero y está llegando a ese punto Y le dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a quien? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Aún si estoy manifestando lo que todos están suponiendo que es amor Pero no tengo amor De nada sirve Hermanos, yo no sé cuánto hemos dado. En verdad no sé. Yo no sé cuánto hemos sacrificado. Pero si no lo hemos hecho por amor. De nada sirve. Qué triste, qué triste es pensar que aún dando todo... Puede ser inservible. ¿De qué sirve? Si has dado todo y aún has dispuesto tu propia vida para estar allí como un sacrificio. Si no lo haces por amor. y pensaba por qué Pablo llega a este punto y si entregase mi cuerpo para ser quemado porque en aquel tiempo era muy fácil encontrar a mártires que estaban dispuestos a dar su vida y era público la martirización de esas personas y mucha gente decía, ¡ay qué hombre! ¡qué hombre! Tan más eh, generoso. Mira cómo murió. Dando su vida. Y Pablo dice, aún si hago eso, pero lo hago para mi propio bien. De nada sirve. Hoy en día hay misioneros, ¿no? Que pudieran tomar esa actitud. O hay personas cristianas que pudieran tomar esa actitud. Ah, mira cómo sufro mira todo lo que me tengo que quitar, mira lo que no puedo tener, tratando de hacerse los mártires, pero si lo haces con otra intención que no sea el amor, de nada sirve, de nada sirve, pero llegamos al punto, al versículo 4, el imperativo para el creyente maduro es el amor, y aquí es donde Pablo comienza, Y pone en en esta en este anillo esta, este diamante perfecto y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora Pablo ha demostrado lo vano que es hacer las cosas más extravagantes y llamativas para el ser humano, haciéndolo sin amor. Y es que el amor, ahora Pablo dice, el amor es el deseo gozoso y voluntario de poner el bienestar del otro por encima del propio. Es el deseo gozoso y voluntario de ver por el bienestar del otro y no del propio. Eso es el amor. Y esto es lo que está describiendo en estos tres versículos, está describiendo esto. El amor es el acto y el deseo voluntario y gozoso de buscar el bienestar del otro y no del propio. Porque ¿cómo comienza estas características del amor? ¿Qué dice? El amor es sufrido. Ahora, ¿por qué creemos que está Pablo hablando no del beneficio sin del beneficio propio sino del beneficio del otro, porque Pablo entiende que el amor que Dios está pidiendo es un amor extremo. Es un amor extremo, es una, un amor sobrenatural, a tal grado que nosotros podemos ir rápidamente a Mateo capítulo 5, versículo 43 y 40 del 43 al 48. Si ustedes lo tienen pueden leerlo y si no sigan conmigo la lectura. Dice Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que maldiz, os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a lo, vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es qué. ¿Cuál es el mandato? ¿Ama a quién? ¿Ama a quién? No no solamente a tu prójimo. ¿Ama a quién? ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué beneficio tengo si amo a mi enemigo? Dígame un solo beneficio. Me va a ir bien. ¡No! No me va a ir bien. Voy a ir y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo te amo. Pues yo no. Yo no sé por qué amabas, yo no te amo. ¿Qué beneficio? Es que es precisamente lo que está diciendo Pablo, el amor verdadero es un amor diferente, no basta con tus dones. El amor verdadero es el mandato, es el imperativo del creyente, un amor verdadero que es sufrido. Y vamos a ver, inciso A, un amor manifesta, manifestando la belleza perfecta en un mundo caído. El amor, dijimos, es una disposición voluntaria y gozosa De ver por el bienestar de otros por encima del propio Y eso me hace pensar que el amor entonces no es una atracción emocional Porque emocionalmente estoy limitado a sentir amor por mi enemigo. Emocionalmente estoy limitado a sufrir por el bien del otro. O sea, no hay ninguna emoción que se produce en mi ser cuando digo, mira, me está despreciando, ah, sí, lo tengo que amar. No surge eso. No surge eso está despreciando y si sí, la emoción se levanta pero es una emoción contraria al amor y por eso el amor es la manifestación es una manifestación de la belleza perfecta y no de la apariencia superficial de una emoción pasajera el amor en verdad manifiesta lo perfecto de ese diamante y comienza Pablo, inciso B el amor caracterizado por el sacrificio y la durabilidad y voy a ver, son 15 elementos que Pablo utiliza para describir y, y más que elementos son ángulos como decíamos al principio si tuviéramos que pensar en ese diamante ustedes saben que el diamante tiene ángulos y el prisma tiene ángulos y cuando usted ve ese ángulo ve el ángulo Y ve el destello perfecto y comienza Pablo a decir esto, el amor es sufrido. El amor es sufrido. ¿Qué significa que el amor es sufrido? El amor sabe soportar. La paciencia del amor. Es la habilidad de ser molestado sin llegar a la irritación. No sabe cuánto batallo yo con eso. Y por eso me doy cuenta que no amo. Porque a veces cuando viene una persona... Y tú sabes que viene a molestarte. Tú sabes, tú ya sabes. Puede venir con una apariencia de... Así... De que yo no quiero nada contra ti. Yo solamente quiero... Entonces, en qué momento, en qué momento, en qué momento me va como decimos popularmente, no en qué momento va a soltar el veneno en qué momento, y estás esperando, estás esperando y pum, suelta el veneno y ahí surge mi emoción, carnal y no soy paciente no soy paciente Porque la el, el sufrimiento o el amor es sufrido Es el concepto de saber soportar La paciencia del amor Es aprender a ser molestado sin ser irritado Pero para mí eso Es imposible Es imposible porque el amor es sufrido, y Pablo está diciendo, mira la belleza del amor y cuando yo lo veo digo, yo no lo tengo y es precisamente eso lo que quiere Pablo hacernos ver que no somos lo que creemos que somos porque nos consideramos buenos, porque hacemos esto y aquello y tenemos este ministerio y tenemos este don, no, eso no te das cuenta que ante la belleza del amor, no amas y que decimos si es cierto no amo porque el amor es sufrido el amor no solamente es sufrido Romanos 12 17 dice no paguéis a nadie mal por mal y sabe que la mayoría de nosotros por instinto natural lo que hacemos es pagar mal por mal mira, yo estaba bien no, pues yo también pero nada más sacaste tú, no, pues yo nada más cuando tú lo sacaste si me hablas bien, te hablo bien me hablas mal, pues te va a ir mal ¿y qué dice la Biblia? no paguéis a quién a nadie mal por mal no paguéis a nadie mal por mal el amor no solamente es sufrido el amor es que benigno benigno, ser benigno es el complemento de ser paciente porque nosotros podríamos pensar que cuando hablamos de que el amor es sufrido y estamos diciendo que cuando Pablo dice el amor es sufrido es el amor es paciente y cuando uno piensa en la paciencia uno podría suponer que la paciencia es una actividad pasiva o, o por lo menos un estado pasivo cuando soy paciente está bien yo me aguanto no, no te voy a contestar nada mal está bien está bien pero esto ya estoy ya estoy esto y aguantas y dices no no voy a gritar no me voy a exesperar voy a mostrar una sonrisa aquí estoy sí sí sí sí bueno ya y pablo dice sí pero el amor no solamente es sufrido el amor es benigno busca el bien del otro Hermano, mucho me está pidiendo con que me aguante. Y ahora me estás pidiendo que busque el bien del otro. El amor es benigno. Busque el bien del otro. Busca que el otro mejore. Y eso me lleva a pensar en Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. No solo es decir no tengo nada contra mi hermano, es servir a mi hermano aunque me haya ofendido y me haya lastimado. Romanos 2.4 ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? porque usted y yo vamos delante de Dios a arrepentirnos por nuestro pecado? Porque usted lo quiso. Noten ahí lo que dice Romanos 2.4 o menospreciáis la riqueza de su benignidad, benignidad, actúa para nuestro bien, no lo merecemos, no lo merecemos, pero la riqueza de su benignidad, obra para nuestro bien, y a veces ignoras, que la benignidad de él, es la que te guía a donde, a dónde te guía su benignidad, hacia el arrepentimiento, y eso es tu bien, Y Pablo está diciendo, el amor no solamente es sufrido, sabe soportar, sino que busca el bien del otro. Buscas arreglar el problema con el otro. Con tu cónyuge buscas arreglar tu problema. No, no solamente soportas, sino que ayudas al otro para arreglar el problema entre ustedes. Con tus hijos, con tus padres, con tu hermano en Cristo. Busca. Porque el amor es benigno, el amor no tiene envidia, la envidia y el amor son excluyentes y tiene dos caras la envidia la envidia tiene la cara de yo quiero lo que él tiene pero también tiene una segunda cara yo no quiero lo que él, yo no quiero que tenga él lo que tiene. y así es la envidia pero la envidia y el amor están opuestos pero Pablo dice el amor no solamente no tiene envidia ¿se dan cuenta de la cuarta característica? el amor no es qué no es jactancioso la jactancia es una manifestación de la envidia porque la la envidia es querer lo que otros tienen de una parte o de una cara, pero la jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia por lo que tú eres con tu palabrería. ¿Sí? Todos en algún momento nos hemos topado con una persona jactanciosa. Y, ¿saben? Muchas veces nosotros hemos sido también jactanciosos. La jactancia es enorgullecernos. A mí me da mucha risa cuando alguien me dice, "No, yo soy bien humilde." ¿Qué es eso? Jactancia. Es querer decir o es decir que tiene algo que en realidad no tiene para que el otro crea que en realidad sí lo tiene. Jactancia. "No, yo soy bien bueno, bien bueno, bien bueno." no, no sabes todo lo que yo he hecho de bueno para que él piensa que por lo que él me está diciendo yo voy a creer y no porque el amor no es jactancioso no busca ganarse el favor de los demás por su jactancia porque diga que ha hecho esto o aquello no, no, no el amor no es jactancioso porque el amor no se envanece y pablo en ese ese flujo perfecto que el señor en su espíritu estaba guiándole va en ese en ese proceso hablando del amor y está mostrando cada matiz cada ángulo y dice no, no solamente no es jactancioso, el amor nos envanece primera de corintios capítulo 4 versículo 6 dice por esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os embanescáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes tú que sea tuyo que no lo hayas recibido? ¿Y por qué si lo recibiste y entiendes que no es tuyo que lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si fuera algo que tú no recibiste? Si todo lo recibiste. ¿Por qué crees tú que eres bueno por tu don cuando es un don? Es un regalo, no te correspondía, fue un don inmerecido. ¿Y por qué te envaneces de algo que recibiste cuando no es tuyo? Y el amor no se embanece. El amor no se embanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Y voy corriendo porque si no el tiempo ya se nos va acabando. No se irrita. No guarda rencor. Y quisiera ver por lo menos dos más. Este, el, el 9 y el 13. El amor no guarda rencor. Pablo... <coughs> Utiliza este término porque en, en el medio contable, ustedes saben que los administradores o los contadores llevan registro de todo lo que ingresa y de todo lo que egresa. Es un principio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final, en una balanza general, ellos puedan sacar, pues, tanto debo, pero también tanto ingreso. Y puedan saber qué decisiones tomar en base a esa balanza y Pablo dice el amor no lleva una balanza el amor no lleva un registro el amor no anota cada cosa que le han hecho el amor no guarda rencor porque si usted anota toma la pluma ...y comienza a notar en su corazón... ...con ese rencor... ...lo voy a guardar... ...como un recurso... ...para cuando sea necesario... ...y comenzamos a guardar ahí... ...y a veces no solamente lo guardamos en el corazón... ...a veces si... ...encontramos una carta... ...o si vimos algo... si vimos un video... Ahí lo guardamos. Ahí para cuando se ocupe. ¿Y qué dice la Biblia? El amor no guarda rencor. No guarda rencor. Y hermanos, a veces en nuestras familias lo que más impera es el registro de nuestros corazones con nuestro cónyuge. ¿Te acuerdas lo que tú me hiciste? no lo puedo olvidar, y no estoy hablando de olvidar, porque no se puede olvidar, pero no trae la balanza, para tomar una decisión, cuando lo recuerda dice, eso quedó en el pasado, y no guardo rencor, no guardo rencor, pero el, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, número 11, se goza de la verdad, número 12, todo lo sufre, El versículo el número 13 el amor que todo lo cree todo lo cree el amor es aquel manto que se tiende sobre aquel que es el receptor del amor y no se ve mal del otro no se ve lo malo que hace porque sobre él hay un amor que cubre multitud de pecados Y el amor todo lo cree. En amor creo que tú me estás pidiendo perdón. No juzgo tu perdón, no juzgo tus intenciones, no, no, no. Creo en lo que tú estás diciendo. Porque el amor cubre y todo lo cree. Y tiene dos sentidos esta expresión. Porque sí, cuando yo escucho algo, yo creo lo que tú me estás diciendo. Pero también creo en todo lo bueno. Porque te veo desde una perspectiva de amor. Y, y esto es lo que Cristo hace con nosotros. Dios ya no le ve a usted con esa imagen imperfecta que usted y yo tenemos. Nos ve a través de los ojos de Cristo. Cristo. Y pone a Cristo en primer lugar. Y eso es la manifestación del amor. Y porque Cristo me ha amado, yo puedo ser amado por el Padre. Y hermanos, cuando usted ama, tiene que amar de la misma forma que Cristo nos ha amado. Cuando usted ve al hermano que le ha ofendido, crea que usted le ha amado y le ha perdonado Y que el hermano simplemente tuvo un desliz Y puede creer que él en verdad le ama, que fue un error, pero que en verdad le ama Crea eso Cuesta Y yo sé que no soy el mejor ejemplo de eso, porque a mí me Cuesta pero no estoy trayendo mi ejemplo ante ustedes, estoy trayendo el prisma, el, el diamante perfecto que es el amor, y que cada uno de nosotros digamos, Señor, me cuesta, de hecho no puedo, y concluyo con esto, inciso C, el amor emanado de la perfección de la cruz de Cristo, y quiero rápidamente ir a dos pasajes, ya para terminar, primera de Juan capítulo 4, primera de Juan 4, si me acompañan rápidamente, ya estamos a punto de concluir. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7. Al once, amados, ¿qué? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y de qué amor está hablando? Precisamente de Primera de Corintios 13. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados en esto conocemos el amor si no amamos es porque qué porque no conocemos a Dios no estoy hablando de que sea fácil, pero no podemos conformarnos a vivir una vida sin amor. La madurez de nuestra vida espiritual está basada en el amor. Y concluyo con este pasaje de primera, segunda de Corintios capítulo 5. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que el que ama es porque ha conocido a Dios. Si yo conozco a Dios, existe la manifestación de Dios y del amor a Dios, que es la persona del Señor Jesucristo. Así que, si yo he de amar es porque conozco a Cristo Y Pablo lo dice de la siguiente forma, en el capítulo 5, versículo 17. Perdón, versículo 14. Ojalá podamos leerlo con detenimiento. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es la razón del por qué yo no puedo amar a mi hermano, o a mi esposo, a mi familia, a mis hijos, o a mis padres? Porque me amo a mí mismo. Para que los que viven, Ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora entiendo que los dones del Espíritu no son para mi ego, sino es por amor de los demás, para la gloria de Dios. Y entonces entendemos, hermanos. ...que la fuente del amor no está en usted... ...no está en su posición eclesiástica... ...no está en su posición familiar... ...o en su posición en la sociedad... ...no, no, no... ...el amor emana únicamente de la fuente perfecta... ...que es la cruz de Cristo... ...cada día usted y yo tenemos que poner nuestra mirada... ...en la cruz de Cristo y decir... ...Cristo ayúdame a morir a mí... ...y permitir que tú vivas en mí porque el versículo 17 dice de segunda de Corintios 5 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas antes no amaba antes buscaba mi beneficio siempre buscaba con ese deseo egoísta mi propio placer ahora que estoy en Cristo esas cosas han pasado y ya no vivo para mí, me va a costar amar, sí, voy a ser despreciado, sí, me van a criticar, sí, pero ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Ahí en sus boletines tienen la conclusión. El peligro de enfocar nuestra atención en el activismo basado en dones espirituales y descuidar los frutos del espíritu es latente y riesgoso. Nuestra amada iglesia debe constantemente evaluar su crecimiento, no por lo que hace, sino como ama. ¿Está usted demostrando el amor a sus hermanos más que el amor a sus propias opiniones? ¿Está guardando su corazón de la ira y el resentimiento por el amor a sus hermanos, a sus a su cónyuge, a sus familiares. Está demostrando el amor con el sacrificio constante. Vamos a orar, Dios. Es tan difícil amar como de